Bienvenido a U Show. Un programa con mucha alegría y diversión, arrancamos con el programa número doce del año. Estoy conduciendo con Valen. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Y hoy salimos por Instagram, ¿puede ser? Hoy es un programa especial. Así que, bueno, nos van a escuchar、eh, por Instagram. Van a poder acceder a este capítulo. Eh, bueno, les, los invitamos obviamente a nuestros oyentes a que nos sigan en radioUshow y obviamente que los vamos a esperar todos los miércoles de 4 y media a 5 y media. ¿Por dónde aún? Ochava Roma, 107.1. Bueno, ¿y ahora cómo comenzamos? Empezamos c o n la columna de efemérides. ¿Cómo andas, Ceci? Bien, y vos? Muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? Efemérides del 2 de julio. ¿Por qué se celebra el día del LONDI? El Día del Internacional del OVNI se celebra el 2 de julio. En este año su conmemoración cae un martes y tiene su razón de ser a propósito de un peculiar evento que ocurrió hace más de 70 años y que hasta la fecha ha marcado millones de amantes de la ufología. El origen de esta jornada se remonta al misterioso incidente de Roswell. Ocurrido el 2 de julio de 1947. Aquel día, testigos afirmaron haber presenciado la caída de una nave espacial en el desierto de Nuevo México, aunque el gobierno de los Estados Unidos afirmó que se trataba de un globo meteorológico. Muchas personas caen, creen que fue una nave extraterrestre. Lo que dio origen a n u m e r o s a s teorías de conspiración y un gran interés en el tema de los ovnis. En resumen, aunque el Día Mundial del o v n i celebra el interés en los fenómenos inexplicados, y tenemos que hablar del Área 51. Claro, hay que hablar del Área 51 si hablamos de los ovnis. Se ha convertido en un símbolo de las teorías conspirativas sobre la vida extraterrestre y el ocultamiento gubernamental. Y si bien es cierto que el área 51 ha sido utilizada para desarrollar tecnología militar avanzada, no hay evidencia concreta que respalde las teorías sobre extraterrestres y ómnibus. Bueno, qué interesante esto del día del Omni, ¿no, AUS? ¿Vos crees en los Omnis? Más o menos, pero dicen que algunos creen, otros no. ¿Vos crees, Cési? No. No. La Cési muy, muy. Está bien. Un no muy firme. Bueno, los、eh, invitamos ¿puedo a c u e d o o p i n a r Los invitamos a Iván María. Los invitamos a nuestros oyentes. Hicimos una encuesta del día siguiendo la consigna del día, ¿o、sí. no, AUS? Sí, ¿de qué? Que nos presenta la consigna del día mi amiga Flor. Dale, Flor, ¿qué, qué tenemos de consigna del día hoy? No tengo el, la columna, hecho. Bueno, de consigna del día les decimos a nuestros oyentes que. ¿Qué le íbamos a preguntar, Flor? ¿Si creían o no en los o v n i s ¿O no? No recuerdo mi familia, por eso no te iba a nombrar el nombre. Ah, bueno, ok. Ok. Eh, bueno, eh, invitamos a nuestros oyentes a preguntar a ver si creen o no a los ovnis. Hicimos una encuesta que, bueno, ya vamos a compartir los datos a medida que nos vayan contestando en Instagram. Pero bueno, qué interesante esta columna que nos trajiste, Ceci. Así que hoy, 2 de julio, es el día del ovni. ¿Y、eh, alguien sabe qué significa ovni? Objeto volador no identificado. Bueno, muchas gracias por el dato, María. ¿Puedo opinar otra cosa? Sí. Eso todo e los OFNI es creer o reventar. Tal cual, yo coincido con vos, Mari. Tal cual. ¿Vos crees? Y más o menos. Más o menos. ¿Vos Más menos. s o anticrees? Sí, yo creo, porque soy conspiranoico, creo en todas las conspiraciones. Está bien, hay muchas teorías conspirativas de un montón de cosas.、Eh, así que bueno,、eh, nos despedimos de este primer bloque, algo especial, porque lo estamos grabando. Claro, muy especial. Mi, mi,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 Thank、you Get slow, no one wants your opinion.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 Hola, soy Sandino y arrancamos este segundo bloque con AUS g y su columna de recetas, las recetas de AUS. g ¿Cómo estás, AUS? g Muy bien. ¿Qué piensan que le traje de receta? Valentina, ¿algo d e tiene una idea? ¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? El chip argentino. a Se viene. Qué rico. rico. Aparte, para mí, todos los días es día de chipa. Es ¿eh? excelente. Llueva, truena, l l y a sol. Así que bueno, te escuchamos con esta Viste, receta tan rica. Con estos ingredientes van a salir 30 chipas. 50 gramos de fécula de mandioca, almidón de mandioca, 3 huevos, 50 gramos de manteca, 100 de leche y 2 cucharadas de sal opcional. 135 de queso semiduro. Bueno, he veras que viene el empaquete, el, el queso r a l l a d o chicos. Ajá, el queso r a l l a d o Y 150 gramos de queso cremoso y 2 cucharadas de polvo de h o r n e l Un sabor le da. Sí, <risa> escucha, vos has hecho receta de c h i p a Y dicen que es rico. Ah, pero vos hiciste alguna vez? o q e a c o c i n a s t e No me acuerdo mucho, Potoque, pero o o t q u p va a hacerlo.、Bueno. Capaz que la próxima vez se viene chipada la radio. Qué rico, ojalá. Mm, mm, mm. <risa> Vamos con el paso a paso. Dale, te escuchamos. Ahora, hacer una corona con la fécula en polvo, hornear y la sal en caso de usarla en el centro, colocar los huevos y el queso en hebra, r a l l a d o La manteca, a punto, pomada y la leche, y la leche de a poco, pues si no, como que se baja. Ok, eso es un buen tip, gracias por decirlo. <risa> Unir todos los ingredientes con las manos hasta formar una masa al no tener g l u t e n no es necesario amasar más bien, unirla, taparla y llevarla a la leadera por 30 minutos, más o menos. Ok. Lo de amasar debe ser para que no quede duro. Claro, y cuanto、yo、más lo... amasas, yo una vez escuché que cuanto más amasas, más rico te queda.、Uh -huh. Hacer los bollitos de tamaño medio, teniendo en cuenta que van a crecer un poco, colocando en una placa, llevarlo a la heladera 30 minutos más o menos. Ok. <ríe> y precalentar el horno, cocinar a fuego 230 por 15 minutos a Prox, hasta que esté bien dorado y quedar crocantes por fuera y tiernos por dentro. Lo ideal es comerlos en caliente o tibios. Vos sabés que. Qué rico que son los c h i p a s calientes. ¿Vos cómo los comes? ¿Ahu? ¿Fríos o calientes? Los calentitos. Y les vamos a tirar el a g u t i Dale, el... a ver cuál es el a g u t i para le hoy. Podés, le podés poner más queso para que quede un poco más sabroso el chipa. ¡Uy!、Oh, sí, qué rico.、Uh, Santi, un chipa con de mucho queso. Sí, que r o como yo. Qué rico. Escucha, ¿y vos cómo los comes a los c h i p a s ¿Con frío o caliente? Tibio tirando a medio frío. ¿En serio?、No、me gusta mucho las cosas calientes. ¿Y vos, Flor, cómo comes los chipas? ¿Frío o caliente? Yo para mí lo hice una vez. Qué、uh -huh. bueno. Para mí me gusta crujente, i rico. No frío, mejor caliente para mí. Yo coincido 100% con Flor. Yo、sí. también coincido que cuando hace frío está bien comerlo、sí. de tibio tirando a caliente.、Sí. Ok. Bueno, ahora se seguimos. Seguimos en este segundo bloque con Flor y la columna de Fútbol Santa Fe. Si no, ¿cómo andas? Todo bien por acá. Bueno, me alegro que esté todo bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Lo primero, vamos a hablar de Colón. Bueno, primero de Colón. ¿Con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Jugó con el Club Mitre el lunes a las 16 y media. A las 19 horas. Horas. Me parece que jugó. Bueno, 19 horas. ¿qué pasó, Flor? Me enteré que fue un lío. Lo vi la primera vez en la tele.、Ajá. Hay un problema. Música, los bomberos y policías. ¿Y por qué? Fue un lío. Terminó en la hinchada. Muy enojada por el resultado. Arrojó una piedra a la gente, a los jugadores de Colón. Suspendió antes y cumplía los 90 minutos. Claro, vos viste policías, bomberos, porque bueno. Ya se sabía que quizás podía haber quilombo, porque、sí. bueno, Flor, ¿hace cuánto que venimos diciendo que están perdiendo? Antes jugaba bien, ahora no están jugando bien. Y nada, bueno, nada. viste que. Es como un i ó n ejemplo como e ponerle. Sí, pero bueno. Ya está. Pero、no、bueno, hubo、mal. lío entonces、sí. en el partido de Colón. ¿Y cómo fue el resultado? Y、sí, perdió a Colón como 1 a 0.、Más. Bueno, perdió. Les deseamos mucha fuerza a la gente de sabalera.、Sí. Ojalá que no resuelvan siempre con lío, que, que bueno. No, no, no. Que no resuelvan con pelea ni lío.、No. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? De Unión, de Agustinita. De Unión, que es la AU de Unión. Bueno, ¿con qué equipo jugó Unión? Con Rosario Central salieron como 0-0 y fueron penales. Y ganó Unión 3-1. Claro, salió, jugó con Rosario Central y como、sí. salieron 0-0, tenían que, que tenían que decidirse por uno y fueron a penales. Sí. Bueno, ¿cuándo es el próximo partido de, de Unión, Flor? Unión pasó a los octavos de final de la Copa Argentina. ¿Jugarás en el ganador de r i v e s o San Martín? Claro, de r i v e s o San Martín. Bueno, Flor, gracias por toda esta información que nos diste. Les deseamos mucha suerte, c o l ó n o Ojalá que de a que poquito no, vaya mejorando.、Bien. Bueno, gracias, Flor Chu. ピューッ miremos あ e l i た en la c a た a me das un beso a la mañana, eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas, miremos あ e l i た en la cama, me das un beso a la mañana, eso es todo para mí. 「そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ e s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、r う一度、も e l 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、も a 一度、もう一度、もう一度、もう一度、o う一度、もう一度、a う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a も a m 度、もう一度、もう一度、もう一 a も a 一 a も a 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一 a もう一 m i r べ m o s p e r の s の人はあなたの l めに、あなたのために、あなたのた a に、a な a の a めに、あ e たのため o あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたの e めに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた ボス、ボス、ボス、ボス、ボス。 Con más alegría y listos para continuar el programa. Reconciliados aseguran, aseguran que Javier m i l e i y Fátima Flores están nuevamente juntos. Interraron a Peter Legrand y hay preocupación por su salud. Conflicto. Santa Fecina y los mundiales se separaron. Los pamela. Alex Canilla y Melo de Cruz se reconciliaron. Todos nos equivocamos. z a i r a Nara confirmó su separación de Facundo Pior. Sí, estoy separada. Hace un tiempo. Tenel Messi y Antonella r o f u s o celebraron a ocho años de su casamiento. Secreto que sale a la luz Chespirito y Carlos Villalgaro l a r i ñ a que acabó con el chavo del Ocho. La contundente respuesta de Pedro Rosenblatt a Nicolás Buñasqui. Berreta.、Continu、Recién venimos de la rueda de Chimento y ahora continuamos con Santín en la columna llamada Los Multiversos de Santí. ¿Qué nos trajiste hoy, Santí? Hola, Dulce, ¿sí? estoy bien. ¿Y vos, vale? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, chicas. ¿Qué nos trajiste para hoy? Les traje. El... Los multiversos anti Star Wars, tan tan tan t a t a t a tan tan Star Wars, el nacimiento de la rebelión. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, la República ha caído. El Imperio Galáctico se ha alzado con puño de hierro, instaurando una era de opresión, miedo y control absoluto. Los Jedi han sido prácticamente exterminados tras la fatídica Orden 66 o 66. Y los pocos que han sobrevivido son casados sin piedad. Aquí es donde comienza la historia de Star Wars Rebels, la serie que nos cuenta cómo pequeños actos de valentía encendieron la chispa de la rebelión que más tarde se convertiría en alianza rebelde. Tras el fin de las guerras clon, el imperio empezó a expandirse por todos, por todos los rincones de la galaxia. Planeta tras planeta fue cayendo bajo su dominio mientras la población sufría hambre. Explotación y represión. Pero, ¿cómo mantenía el orden el emperador? No s o l o con ejércitos de soldados y flotas imperiales. También creó una oscura orden de cazadores, los inquisidores, antiguos Jedi corrompidos que abrazaron el lado oscuro a cambio de su vida, sirviendo a Darth Vader y al propio emperador Palpatin. e Su misión, rastrear y eliminar a los últimos Jedi que quedaban vivos. Y a cualquier usuario de la fuerza que representara una amenaza. En medio de este panorama sombrío surge un pequeño grupo de héroes a bordo de la nave Ghost. Ellos son la célula rebelde más famosa del planeta Lotal. Su líder es i r a s i n d u l i a una valiente piloto Tuklek. Junto a ella está Ken Canan Harus, un Jedi sobreviviente de la Orden 66 que había vivido oculto. Hasta que se encuentra a un joven ladrón de las calles llamado e z r a Bridger, que también es sensible a la fuerza. e z r a comenzará su camino como aprendiz j e d i en secreto, mientras la tripulación Ghost libra pequeñas pero poderosas batallas contra el Imperio. A ellos se le suma Sabine Guren, una mandaloriana experta en explosivos y arte, g a r a z e p o r e l l u s un guerrero de la especie l a s a k Y el Roy Le Gruñón Peroleal Chopper. Durante sus misiones, no solo luchan contra las fuerzas del Imperio, sino también contra varios Inquisidores. Uno de los más temidos, el Gran Inquisidor, un antiguo guardián del Templo Jedi, ahora sirviente del Lado Oscuro. A lo largo de la serie, Ezra y Kanan, o Kanan exploran antiguos templos Jedi, e n f r e n t a n visiones, descubren secretos de la fuerza y se enfrentan cara a cara con Darth Vader. Y s í También reaparecen personajes icónicos como a h s o k a t a n o l a a n t i g u a Padawan de Anakin Skywalker, quien se convirtió en una aliada clave para la rebelión y que protagonizó uno de los duelos más épicos al enfrentarse a su antiguo maestro, ahora convertido en el Demi Lord s i k Mientras tanto, el Imperio continúa su campaña de opresión, construyendo. Constru... Su campaña de opresión, construyendo armas cada vez más poderosas y persiguiendo cualquier intento de resistencia. Sin embargo, las pequeñas células rebeldes empiezan a unirse. Lo que antes eran grupos dispersos se convirtió poco a poco en la semilla de la futura alianza rebelde. La historia de Star Wars Rebel es justamente la del nacimiento de esa alianza: de cómo un grupo de personas comunes, pilotos, guerreros, artistas, exiliados y aprendices, j e d i Unidos por la, un mismo ideal, lograr encender la chispa que más tarde derribaría al mismísimo imperio galáctico, porque incluso en los tiempos más oscuros siempre hay esperanza. Esto fue los multiversos de Santi, desde la galaxia de Star Wars, que la fuerza los acompañe. Bueno, Santi, qué interesante todo esto que nos trajiste. Aparte, bueno, seguimos en el universo Star Wars. Sí. Muchas gracias por escucharme y espero que les entretenga. n、bueno, De momento tengo... estamos tocando el universo Star Wars, pero después seguiremos con otras temáticas de otros multiversos.、Uh -huh. Yo te iba a preguntar: ¿para el próximo capítulo vas a seguir con el multiverso Star Wars? t a l v e z sí, hasta terminar, hasta alcanzar el capítulo 4, que es la de película del capítulo 4, Una Nueva Esperanza. Ok, escucha, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Vos viste todas las pelis Star Wars? Vi las, sí, menos las nuevas. No pude ver. En, cuando estaba en Disney XD, vi、uh -huh. la, la primera de la secuela, la séptima.、Uh -huh. Un poco la de. ¿Cómo se llamaba? El, ascen el, el Despertar de la Fuerza.、Uh -huh. La octava no la vi, que es la. El, Los últimos Jedi.、Uh -huh. y, el, y el Ascenso Skywalker tampoco. e s c u c h a y vos viste Star Wars alguna vez? Es una peli muy linda, dicen que está buena. Ajá, yo nunca vi Star Wars, por eso. o v o s f l o r Yo soy fan de Star Wars y veo siempre las películas porque es una relata una vida、uh -huh. hasta llegar a muerte. Bueno, hasta ahí. Es, es trágico Star es Wars.、Oh, bueno, yo、sí. viste no soy muy fan de esa s película. En el género se le clasifica, en, el, en su género de ciencia ficción se le ca cataloga como ópera del espacio, tanto h e c h a como Star Trek. Mira, no sabía ni que existía ese género. Vieron que siempre es bueno aprender cosas nuevas. Ópera、no? del espacio, sí. Ópera del、mm -hmm. espacio. Bueno, Santi, muchas gracias por esta columna. Gracias a ustedes, chicas. Adiós. Adiós. Nos vemos el próximo miércoles.、Sí. Bueno, cuando volvamos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, antes de despedirnos, de despedirnos con la valle, les vamos a, a dar acá las últimas consignas de nuestro show. Antes de terminar, vamos a escuchar la columna del tiempo de Guille que la está reemplazando ahora la PAME. ¿Cómo estás, PAME? Hola, estoy muy bien,、eh, muy contenta de este programa especial que estamos haciendo desde c a i r o s、uh -huh. Bueno, hoy, miércoles 2 de julio, el, el clima, mucho frío, mucho ¿sí? mínima frío. de 0 grados, máxima、uh. de 11 grados. Y por suerte tenemos sol, un día soleado. Para mañana, jueves 3 de julio, va a estar parcialmente nublado. 4 grados de mínima y 14 de máxima. Qué bueno, va aumentando. Va aumentando de, a, de muy de a poquito. Sí. Ya el viernes, mira, sigue aumentando 8 grados de mínima. Así que se viene un fin de semana con un poquito de alivio con es, con, en cuanto a este fin. ¿Y de máxima? Máxima 17 grados. ¿Sí? Y siguen las nubes. Nublado todo el fin de s í Y bueno, sábado y domingo tenemos mínimas de 12 grados,、uh -huh. un poquito、bueno. más agradable, y máximas de entre 19 y 21 grados. Bueno, bien. Vi, ¿Vieron la helada que cayó el.? Creo que fue. Ayer, el, ayer, ayer martes ayer o no. Sí, fue. Muy blanco el pastito. Yo tomé el colectivo en la Plaza España y estaba el pasto blanco. Sí, sí. La helada sí. que cayó. ¿Alguien más vio la helada? Sí. ¿Alguien más vio la h e l a d a Yo la vi en el patio de mi casa y esperando el cole también para ir a trabajar. Sí, la verdad es que bueno. Así que bueno, con este pronóstico que nos das es un poco más alentador porque por lo menos subo un poco la temperatura. Sí, Mari. Yo también, cuando hoy a la mañana fuimos al taller Nueva Oportunidad, también todo el pasto re re blanco. Bueno, sí, es que bueno, cayó <risa> mucha h e l a d a Bueno, y ahora vamos a seguir. Vamos、eh... con el show de chistes de María, con su coluna, m el show de chistes de María. ¿Qué、Hola. nos trajiste para hoy? Sí, ¿qué nos trajiste? Hola, mis queridos oyentes. Para el día de hoy les traje estos chistes de extraterrestres. Espero que les guste. n Un niño le dice a su madre: Mamá, mi profesor es extraterrestre. ¿Por qué lo dices? Pregunta la madre. Porque en el planeta Tierra es imposible que exista un humano tan raro como él. <risa> <risa> Qué cosa. Este es otro. Un niño y una niña están observando el universo con su telescopio y el niño le pregunta: ¿Sabes cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el colmo, la Mari? Nena le dice, la nena le dice: No sé cuál. Quejarse de no tener espacio. <risa> Ese está muy bueno. Hay que、sí. admitir que está muy bueno ese chiste. Y el último dice: ¿Qué hace un extraterrestre cuando está aburrido? ¿Qué hace? ¿Qué, hace? ¿Qué puede hacer? A ver, Santiago, Yo, a pensar.、Mmm, ver su saga favorita t e r r í c o l a de películas y de serie Star Wars. Qué, qué buena respuesta. <risa> Pero es eso. O ver también d e s t r a c t e d ¿Es eso, María? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Salir a pasear al espacio exterior. <risa> <risa>、eh, es muy bueno. A v e c e te diría que es más bueno que el chiste anterior. Sí. Siempre tus chicos. Acá dice: son sale、web. a pasear en el espacio e s t e r i l Claro, sale a pasear. En su platillo volador. En, en el Omni, ¿es Omni o no? Sí, como、sé? dijo María, que la abreviación de es Objeto Volador No Identificado. Sí, sí. Bueno, y, y damos por finalizado este programa tan especial, porque bueno, como, como dijo antes Pam, estamos en c a i r o s o no grabándolo. Sí,、ah. estamos en c a i r o s porque nuestro、sí. pobre Abelardo se enfermó por los incidentes que hubo en la cancha de Colón. Así que le mandamos un saludo a Abelardo. b e l a r t e Que se mejore muy pronto, así podemos estar allá en la ochana. ¿Tú vas e la p e l l i d o d e Rocío, que hay cumpleaños? Una de las chicas de acá de、no、Cairós. La Rocío Gómez Flores. Le、Gracia、mandamos、Agustina. un saludo. ¿A quién más le mandamos saludos? A la Mechi los quiero mucho. Le mandamos saludo a la Mechi, a todos nuestros compañeros de c a i r o s a todos los radioayentes que también nos están bancando del otro Esta lado. Esta vez offline. Esta vez offline, así que bueno. Así que bueno, los saludamos.